Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien acá. Bueno. Nelly, a ver, contanos. Eh, están con una colecta ahí de golosinas. Eh, a ver si pueden celebrar sí. eh, el Día de las Infancias. Sí, estamos haciendo una colecta. Eh, este este año estamos pidiendo colaboración con golosinas. Ah. Eh, eh, estamos organizando un domingo diferente, con juegos, Eh, una vecina de, de nuestro barrio se acercó para ofrecernos, eh, acompañarnos, porque saben que siempre hacemos eh, el Día de las Infancias, y ellos son moteros. Por eso digo que va a ser un, un domingo diferente de las infancias. ¿Ellos son qué? Por, moteros. Moteros. Sí, eh, son bien, moteros. Bien, bien, bien. Eh, son distintas agrupaciones, eh, ah. por ejemplo, está Ojo de Águila, Los Bacanes, escombro Los Pampa y otros moteros independientes que vienen de acá, de, de la zona, ¿no? Claro. Nos vienen a visitar y, y, bueno, van a estar colaborando. En realidad, me contaba Rosa y Darío... Sí. ...que ellos siempre se juntan eh, y hacen este distintas distintos eventos, pero siempre acompañando ¿no? a merenderos, Eh, comisiones, y bueno, esta vez, como ellos son de nuestro barrio, decidieron hacerlo acá, claro. en el barrio. Claro, sí, es buenísimo, sí, siempre las agrupaciones así de moteros este, colabora eh, con las instituciones sí. y le da una mano, eh, se movilizan eh, a donde sea. Eh, Nelly, ¿cuándo lo hacen? Eh, esto y ahora te pregunto qué están necesitando. Eh, ¿Cuándo es la, la fecha prevista? Eh, la fecha, los chicos pusieron el 10 de agosto, ellos pueden venir. Ah. Así que va a ser el, el 10, perdón, el 20, ah. el, 20 de, el 20 de agosto. El domingo 20 de agosto. El domingo, domingo 20 de agosto, sí. Bien. Va a haber, este, como te decía, juego después va a haber eh, torta frita, pochoclo, un montón, un montón de cosas y sorpresas también van a haber, porque van a venir este invitados, Todos los días se van agregando una, una cosa nueva, digamos ah. que se van enterando y nos llaman eh, si pueden participar y bueno, claro. Claro. también van a venir los chicos a rapear y a hacer una invitación, los de Fénix y así sucesivamente. Todos los días se está sumando algo. Bueno, buenísimo, buenísimo, así pasan una jornada entretenida. Eh, Nelly, eh, ¿esto dónde va a ser y en qué horario? Va a ser en la comisión vecinal del barrio San Cayetano, que uh -huh. está ubicado en la calle Maldonado 1359, entre Alemania e Italia, a partir de las 14 horas. Va a haber torta frita, chocolate. Uh -huh. eh, y aquel o aquella que está escuchando y quiere colaborar con alguna golosina, eh, ¿cómo puede ponerse en contacto con ustedes? Sí, eh, te paso el número de, de Mercedes y el mío. Dale. El de Mercedes es 32-52-20. Bien, eso es un celular, eh, 15-32-52-20. Sí. sí. Bien. Ese es el celu de Mercedes sí. y el mío es eh, 33-49-04. Bien, 15-30... Algo, sí. algo que no quiero que, que me quede es que eh, los moteros van a estar... este Juntándose acá en, en la Pilcomayo, donde es el estacionamiento del hospital, sí. y de ahí van a hacer su entrada hasta la Alemania, hasta llegar a nuestro predio de la comisión. Va a estar muy bueno esa ah. presentación y esa entrada. Bien. Eh, Nelly, ¿y cómo está el barrio? ¿Qué, ¿Qué me puedes contar eh, de la actividad que vienen realizando ustedes como, bueno, integrantes de la comisión vecinal? Eh, eh, ¿Qué necesitan? Eh, momento para pedir, vamos. Eh, acá, nosotras, como comisión, ¿de sí? Sí, sí, sí. Sí, eh, trabajando a full, la mm. gente siempre se integra, la verdad, no nos podemos quejar, nosotras, la verdad que no nos podemos quejar, ah. porque siempre nos están dando una mano. Ah. Bien. ¿Y, y, qué, ¿Y qué estaría necesitando el barrio, por ejemplo? asfalto ¿Afalto? Eh, ¿Cloacas? Sí. Eh, ¿Qué? ¿De y esos la, servicios? Eh, las, calles, las calles de tierra. Ah, ¿el regador <risa> pasa? Eh, sí pasa, ah, pasa el regador. Muy, no. digamos, esporádicamente, pero pasa. Ah, bien, bien. Pero lo que más se hace falta es las máquinas, ¿sí? Las máquinas. Ah, sí. claro. Cuando llueve por ahí se torna intransitable y después quedan todas rotas las calles. Tenía sí. que pasar la máquina más seguido. Exacto, ah, eso sí. Bien. Eh, eh, Nelly, y el asfalto no vendría mal. Claro, sí, sobre todo eso. Eh, sería la solución definitiva a ese problema. y sí, eh, nosotros tenemos varios... Eh, ay, no me sale ahora cómo se llama. Eh, que hay varias vecinas que se están juntando para... ¿Consorcios? Para pedir eso. Hay, eh, ah, ya tiene, tienen armados consorcios, bien. Sí, sí de varias zonas acá de, ah. del barrio del barrio mismo, que están pidiendo el aportado. Claro, bien, bien, bueno, que se active desde la municipalidad, entonces. Sí. Eh, eso. Eh, y con el, el, con respecto a las necesidades, bueno, estamos en medio de una crisis económica con el tema de la inflación, eh, ¿cómo ves el, eh, bueno la, las familias de ahí, del barrio? Eh, están afectadas por la crisis, me imagino, como todos. Sí, eh, vos sabes que siempre comento yo con, con las chicas, con los chicos acá, que este año eh sí, no no voy a decir no que no hay crisis porque hay necesidad, sí. pero no como hace varios años atrás porque nosotras no dábamos abasto ni con las mantas ni con la ni con las bolsas de alimento, ¿no? Este año no, no fue así en nuestro barrio. Tenemos gente contadita ahí que tiene mucha necesidad, pero Sí vemos la necesidad que hay alrededor digamos porque vienen gente de alrededor y bueno de de nuestro barrio de la punta de la otra punta y así entendés pero no no, no nosotras no hemos estado como ya te digo hace cuatro o cinco años atrás que no dábamos abasto no dábamos abasto con las mantas y con los alimentos sí, sí. este. Este año, la verdad que no. Bueno, bueno. Sí, hay necesidad. Sí, sí, más vale, más vale. No, más vale. Sí, sí. no, no sobra, eh, falta, no, pero exacto. bueno. Exacto, falta, bien. no sobra. Bien. Uh -huh. Nelly, bueno, entonces el domingo 20, eh, la celebración. Ahora 20. yo voy a repetir, eh, los teléfonos, así la gente colabora con golosinas porque más o menos ya lo tienen medio armadito eh, el festejo. Sí ya, mm. sí. Armado, bueno. sí, ya lo tenemos armado. Bueno. Ya lo tenemos armado. Bueno, bueno, Nelly, eh, un gustazo eh, hablar Dale, con, con vos y eh, que tengan un buen día. Dale, y lo último que me queda por decir es que están invitadas toda la familias a venir a pasar un domingo distinto, que traigan su reposera, que se acomoden y con muchas ganas de divertirse junto a las niñas, a los niños que van a estar disfrutando el domingo. Nelly, que tengas buen día, gracias. Gracias a ustedes, hasta